¡Hola! Bienvenido o bienvenida a otra lección de español de Spanish Podcast. Hoy podrás mejorar tu comprensión oral del español mientras te hablo de un tema interesante para todos, los estudiantes de idiomas. ¿Cómo mantener el nivel? ¿Por qué hemos creado este episodio? Bueno, hay una persona que nos escribió un email y nos contó su situación. Se llama Roger y es de Suiza. Él tiene un problema y, seguramente, a muchas personas que aprenden español también les ha pasado. Primero vamos a practicar español escuchando su historia. Después intentaremos buscar soluciones. Hace unos años Roger empezó a trabajar en una empresa que tenía negocios con España. El idioma español no era imprescindible en su trabajo pero sí era recomendable. Trataba frecuentemente con españoles y generalmente hablaban en inglés. De todos modos, decidió aprender español para poder dar mejor imagen en su trabajo y también por diversión. Le gustaba aprender idiomas. Roger estudió español durante varios años debido a su trabajo. Según nos ha contado, consiguió tener un nivel bastante bueno. Podía mantener conversaciones más o menos normales con nativos españoles y podía comprender casi todo lo que decían. También escribía habitualmente en español. Sin embargo, estuvo un tiempo sin utilizar el español. No estudiaba español, no hablaba español y no utilizaba el español. ¿Por qué? Bueno, Simplemente la vida es complicada a veces, ocurren cosas que no podemos controlar y cambian cosas de nuestra vida. El caso es que Roger no pudo practicar español durante mucho tiempo. Cuando volvió a utilizar el español se dio cuenta de que había perdido mucha habilidad con el idioma, no era capaz de expresarse con fluidez, no conseguía utilizar los tiempos verbales como él quería, y le costaba mucho esfuerzo. Bueno, esta es su historia, y nos ha pedido que la compartamos con todos vosotros. ¿Qué puede hacer Roger? ¿Qué puedes hacer para no perder el nivel? ¿Qué puedes hacer cuando no puedes estudiar durante un tiempo? Vamos a intentar buscar soluciones. Antes de continuar, te recuerdo que en nuestra web... Puedes conseguir los audiobooks de Spanish Podcast. Estos audiobooks te ayudarán a aprender español en cualquier lado, aunque no tengas conexión a internet. Puedes conseguir el audiobook sobre el aprendizaje descomplicado. Con este audiobook, puedes aprender español mientras descubres técnicas, trucos y consejos para aprender mejor. También puedes conseguir los audibooks con los episodios. Si te gustan las lecciones como esta, Puedes descargar lecciones de nuestro podcast, incluyendo audio y la transcripción. Están en formato mp3, pdf, movi y epub, para que puedas usarlas con cualquier dispositivo. Tablets, smartphones, pc, mac, kindle o mmm, libros electrónicos. También puedes conseguir el pack de diálogos. Con este pack puedes aprender español escuchando conversaciones cotidianas. Para completarlo correctamente se necesitan unos seis meses. Aprenderás cómo son las conversaciones del día a día de los españoles escuchando temas cotidianos. Por cada diálogo hay una lección en la que te explicamos el vocabulario, las expresiones y algunos aspectos culturales. Además, hay dos archivos de audio en cada diálogo que te ayudarán a practicar hablando con nosotros. Visita nuestra web. Y pulsa en el menú audiobooks para más información. ¿Cómo mantener el nivel? Aprender un idioma extranjero requiere mucho tiempo, esfuerzo y trabajo. Por eso, cuando pasas un tiempo sin practicar el idioma, si no consigues hacer bien las cosas, te puedes sentir desmotivado. Puedes pensar que has perdido mucho tiempo y esfuerzo. No importa cuál sea tu nivel de español o de cualquier otro idioma, si dejas de practicar durante algún tiempo, es posible que tengas problemas mmm, al volver a intentarlo. ¿Qué puedes hacer para solucionar este problema? Consistencia. A lo mejor soy un poco pesado, pero no me canso de repetirlo. Debes tener consistencia. ¿Recuerdas la técnica 4 para aprender español o cualquier otro idioma? Consistencia. ¿Qué es la consistencia? La consistencia es estabilidad, solidez. La consistencia significa que, cuando aprendes algo, debes practicar todos los días. Todos, sin excepción. Muchos cursos de idiomas presenciales, incluyendo los programas que hay en colegios e institutos, te programan dos o tres días de clases a la semana. Esto no es suficiente. Si quieres aprender español y que lo que aprendes quede memorizado a largo plazo, tienes que practicar todos los días. No importa si es en la escuela, en casa, de camino al trabajo, mientras haces deporte o hablando con alguien por internet. Hazlo todos los días. Sé consistente. ¿Sabes quién fue Bruce Lee? Bruce Lee fue un maestro de artes marciales, posiblemente el mejor que ha existido. Una vez le preguntaron cuál era su secreto. Él, que tenía una filosofía de vida bastante interesante, respondió: "Investiga en tus propias experiencias para llegar a entender qué funciona para ti". ¿Qué quería decir con esto? Seguramente se te da bien hacer alguna cosa. Todas las personas del mundo destacan en alguna cosa. Piensa en qué cosas haces bien. Piensa en qué has hecho para hacer bien esas cosas. Por ejemplo, si eres abogado y eres bueno en tu trabajo, ¿por qué eres bueno? Seguramente porque has estudiado leyes todos los días. Has estudiado casos judiciales todos los días. Y todos los días has estado en contacto con tu profesión. La práctica y la experiencia son imprescindibles. Si eres cantante y cantas bien, ¿por qué cantas bien? Seguramente has cantado todos los días durante años. Has practicado cada día durante mucho tiempo. La práctica diaria constante hace la perfección. Imagina un deportista de élite como ha llegado a la élite. Con el aprendizaje de español, o de cualquier otra cosa, ocurre lo mismo. Necesitas consistencia. Necesitas practicar cada día. Si haces esto y tienes que abandonar tus estudios de español durante un tiempo, después será mucho más fácil volver a estudiar español. La práctica constante diaria hizo que aprendieras de forma profunda y duradera. No hay atajos, no hay trucos, solo práctica, práctica y más práctica. Otra frase de Bruce Lee. No tengo miedo a la persona que ha dado mil golpes. Tengo miedo a la persona que ha dado mil veces el mismo golpe. Piensa en ello. La repetición es la clave. Integra tu aprendizaje de español en tu vida cotidiana. Es importante que nunca te desconectes del todo del aprendizaje. A lo mejor no tienes tiempo de sentarte a estudiar español. A lo mejor no tienes tiempo para ir a una academia. A lo mejor no tienes tiempo para hacer intercambio de idiomas por internet. Pero no debes perder el contacto con el idioma español. Seguro que hay formas de integrar el español en tu vida diaria. Mira la televisión antes de dormir. ¿Puedes ver programas en español? ¿Estás cocinando? ¿Puedes aprovechar para escuchar un podcast? ¿Conduces todos los días hasta el trabajo? ¿Escucha un episodio mientras estás en el coche? ¿Vas a ducharte? ¿Lleva tu smartphone y activa el altavoz? ¿Tienes un rato para escuchar música? ¿Escucha algo de música en español? ¿Lees las noticias? ¿Busca periódicos en español? No es necesario estar en una mesa con un libro o un cuaderno, escuchando y tomando notas. Lo importante es que tu cerebro escuche español con frecuencia y que siempre mantengas el contacto. No es necesario usar mucho tiempo, pero sí es muy recomendable que nunca pierdas el contacto. Haciendo esto, cuando vuelvas a estudiar español con más intensidad, todo será mucho más fácil. Ten un poco de paciencia. Lo digo muchas veces en el podcast, pero porque creo que es cierto. Hoy en día vivimos con un ritmo de vida muy alto. Vivimos deprisa. Todo tiene que ser inmediato. Todo tiene que ser rápido. Cuando estás un tiempo sin poder estudiar un idioma, al volver a empezar, puede parecer que no recuerdas nada, que has olvidado todo, que no consigues comprender nada la gente se decepciona mucho, se siente muy mal cuando le ocurre esto. Lo que ocurre es que sabes que empleaste mucho tiempo en estudiar, conseguiste un nivel bastante bueno, y ahora parece que lo has perdido todo y que tienes que volver a empezar. La decepción es muy grande. En realidad, si estudiaste bien, si utilizaste herramientas y técnicas de aprendizaje adecuadas, toda la información está en tu cabeza. Como hace tiempo que no usas esa información, tu cerebro la entierra para dar prioridad a otras cosas que sí te hacen falta en ese momento. Ten paciencia. Si estudiaste correctamente, si estudiaste español de forma correcta, dentro de unos días lo conseguirás. Tu cerebro, al ver que practicas el español otra vez, irá recordando muchas cosas poco a poco. Ocurre lo mismo cuando no arrancas tu coche durante muchos días. Al principio le puede costar un poco arrancar, pero si está en buen estado, si has hecho el mantenimiento, tiene aceite y el motor está bien, en poco tiempo tu coche funcionará bien. Estoy oxidado. En español, cuando llevas un tiempo sin practicar algo y vuelves a hacerlo, decimos estoy oxidado esta frase quiere decir que has perdido habilidad, que te cuesta un poco de esfuerzo volver a empezar. ¿Por qué decimos esto? El óxido es una sustancia que aparece en los metales y otros materiales, por ejemplo, en los objetos de hierro. El óxido se produce por una reacción química entre el material del objeto y el oxígeno del aire. Cuando el oxígeno y el hierro se unen, forman una sustancia nueva, el óxido de hierro. Cuando esto ocurre, decimos que el objeto está oxidado. Si has estudiado química en el instituto, debes saber esto. Cuando algo está oxidado, pierde sus propiedades y se estropea. Si tienes una puerta oxidada, la puerta no se moverá bien y hará ruido al moverla. El óxido se produce en una gran cantidad de materiales y sustancias. Por ejemplo, si cortas una manzana por la mitad y la dejas encima de la mesa, cuando pase un poco de tiempo verás que se ha puesto un poco marrón. Esto es porque la manzana se ha oxidado. Puedes ver óxido en muchas cosas, por ejemplo en las estatuas de bronce que adornan las ciudades. ¿Te has fijado que muchas estatuas tienen un color verde? Esto es porque el bronce oxidado es de color verde. Bueno, creo que ya entiendes la expresión estar oxidado y por qué la utilizamos en español para decir que hemos perdido habilidad. Si alguna vez estás oxidado con el español, no te preocupes. Vuelve a practicar. Si hiciste el aprendizaje correctamente, si sigues nuestras siete técnicas, verás que en pocos días volverás a estar en plena forma. Volverás a la élite de los estudiantes de español. Y esto es todo por hoy. Espero que este episodio te ayude a mantener la motivación y que los consejos sean útiles. Recuerda escuchar varias veces este episodio. Utiliza también la imitación. Usa la técnica espejo. De esta forma, aprenderás a utilizar las frases y el vocabulario como yo lo hago. Además, estarás haciendo el aprendizaje correctamente, para no quedarte oxidado. Recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de email en el foro de la comunidad o en las redes sociales. Si tienes dudas sobre esto o cualquier otro tema, intentaremos ayudarte lo antes posible. Y recuerda echar un vistazo a los audiobooks, estoy seguro de que te ayudarán a mejorar tu español. Un saludo, mucha suerte y hasta el próximo episodio. Ya ha terminado el episodio de hoy. Si tienes dudas o quieres hacer comentarios, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter, Google+, o haciendo un comentario en nuestra web.